en borrar lo que tú amas Acá los recuerdos con Juan Carlos vamos a conversar con una buena amiga que nos está al otro lado del teléfono para hablar de seven Plus 7 Plus es una institución educacional preuniversitario que está aquí en Santiago y quiere dar a conocer su proyecto educacional Buenos días, con quien tengo el gusto con quien tengo el gusto Hola, buenos días Juan Carlos, ¿cómo estás? Te habla María Gabriela de Seven Plas, yo soy la gerente de proyectos del grupo. Somos un grupo dedicado a los servicios educacionales, tenemos escuela de idiomas, damos inglés, portugués, también somos FOTEC y ahora estamos lanzando el preuniversitario, un preuniversitario 100% efectivo y personalizado. Eh, nuestro programa contempla test vocacional, contempla asistencias en el hogar 14 mini ensayos y 4 mini ensayos presenciales, lo cual hace que marquemos la diferencia con los otros universitarios del mercado, con los tradicionales. ¿Por qué? Porque tenemos grupos de clases reducidos y nosotros le diseñamos al alumno un plan de estudios para cada uno para que puedan reforzar el contenido en el cual está fallando. Mira qué interesante. Y este preuniversitario 7 Plus... Eh... ¿La idea, el proyecto educativo se incorporó este año, se implementó este año? Cuéntanos. Fíjate, el grupo CEDEMPLAS, la directiva, tiene más de 20 años en el mercado. Como grupo, tenemos ya desde el año pasado, iniciamos operaciones aquí en Chile, ¿ok? Este, el grupo CEDEMPLAS se dedica, como le dije, a los servicios educacionales a través de la otec el CENSE, la Escuela de Idiomas y ahora queremos queremos marcar la diferencia con CEDEMPLAS pro universitario. Queremos salir de los esquemas, queremos un modelo integral de educación, queremos que el alumno disfrute y sea feliz preparándose para rendir sus pruebas PSU. No presentando o, o practicando online como sucede con otros preuniversitarios, sino que en realidad sienta la preparación con el, con el profesor dedicado 100% a él, con sus clases personalizadas, grupos de clases reducidos. Eh, quiere una atención integral del alumno quiere que se prepare quiere que, que elija bien la carrera que quiere estudiar y, y en, en todo eso está enfocado en nuestro proyecto Oye, y, y dentro de las cosas que nos estás comentando y planteando puedo eh, percibir que hay un seguimiento por parte del tutor o profesor en esta área Ahora, sí, hecho, eh, ¿cómo, estuvo, hecho, ¿cómo garantizan el resultado finalmente? De esto te explico, nosotros, el alumno al iniciar va a tener un test un test inicial, ¿ok? Al iniciar el programa va a tener una una, una prueba inicial del a partir de la cual nosotros le vamos a, a verificar, el profesor va a ver en qué está fallando el alumno y en base a eso se le hace un plan de estudios a cada alumno, ¿ok? Se le va a hacer un seguimiento de cuatro ensayos durante todo el programa y 14 mini ensayos y por cada por cada niña ensayo que tenga el alumno va a tener adicional una asesoría en el hogar ¿okay? para que el papá, para que el apoderado vea cómo está haciendo el proceso de su hijo, de su de su alumno del alumno, ok, y para que el alumno esté, aparte de reforzar el contenido, el profesor le va a dar las técnicas, las herramientas para poder presentar una prueba PSU en tiempo óptimo, sin nervios O sea, para que él tenga la preparación suficiente para rendir todas las pruebas que tienen que rendir en diciembre. ¿Dónde está ubicado el pre -mursitario? Y háblanos acerca de, de, de valores, medios de pago, por favor. Fíjate, nosotros tenemos todos los medios de pago. Tenemos WebPay, tenemos Cheque al Día, Valor Contado. Estamos ubicados en el metro de Tobalaba, súper cerca, la mejor ubicación de Santiago porque estamos al lado del metro. CEDEM Plus o sea, nos preocupamos por por eso, ¿no? para que sea accesible tanto en los costos como en la ubicación, para que el alumno pueda hacerlo sin ningún inconveniente. Mira, estupendo. Queremos agradecerte la gentileza y por favor haga la invitación a la comunidad sí. que la está escuchando. Sí, mira, CEDEM Plus invita a las mamás, a los apoderados a acercarse a nuestra sede. Tenemos una promoción para los que nos están escuchando ahora. Pueden enviarnos un mensaje de texto al 569-6426-5188. Tenemos una promoción en este momento, ¿ok? Para los que nos estén escuchando, les repito el número, 569-6426-5188. Tenemos descuento para los que nos indiquen que que están llamando por parte de la Radio Puenteal. Muchas gracias por tu tiempo y gentileza. Un abrazo. Sí, mira, también pueden este, nos pueden dejar su contacto a través de nuestra página web www disculpa Me parece muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Que estés muy bien. Hasta luego. Buen día.